Berriozar y Ratia en el 100.8 DFM. Los jueves de 9 a 11 de la noche Euskal Música.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 Euskal Música de Riozar y Ratia, 100.8 FM. Y saludos desde la sintonía de Berriozar y Ratia, saludos desde la sintonía del 100.8 de la FM. También saludamos a toda la gente que nos sintoniza a través de internet, a través de eguskiplaza.net, pinchando en el logotipo de la radio. Y a través del blog de este tu programa, en musicaentune.blogspot.com, pinchando en el logotipo del programa. Música Jueves en 18 de octubre del 2012. Cinco minutos que pasan del punto de las nueve de la noche. Y aquí comienza, como cada jueves, Euskal Música, tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria. Comentarte que también este programa lo puedes escuchar el fin de semana, eso sí, en redifusión, tanto el sábado como el domingo, entre las siete y media y las nueve y media de la noche. El programa de hoy viene cargadito, viene completito, ya que a eso de las 9 y media aproximadamente eh, hablaremos con el cantante, con el vocalista de la formación Ucavil Rafa a través del hilo telefónico para contarnos eh, pues eh, cómo ha sido la preparación de ese, su tercer larga duración, un álbum que ha salido recientemente al mercado. Hablaremos también de la trayectoria musical de esta formación, que provienen de una banda mítica como son Utikan, que estuvieron eh, 15 años dando guerra. Y también eh, pues hablaremos eh, sobre ese concierto que van a dar dentro del nafarrones este domingo día 21, a eso aproximadamente de las eh, pues 1 eh, menos cuarto en el área número 4. Por supuesto, hablaremos del Nafarroa a ONIES de este año 2012, ya sabes, el domingo en Cizur menor la Ikastola San Fermín. La organizadora hablaremos de el lema Colore Its. Hablaremos de cómo llegar eh, con las Villavesas, ya que va a haber eh, pues refuerzos. Os daremos un, a conocer un poquito la historia de la Ikastola San Fermín. Y por supuesto, lo que nos vamos a poder encontrar, las actividades que nos vamos a poder encontrar en las cinco áreas y la canción de este año. Y para terminar el programa, hablaremos con Yulain, guitarrista de la formación Insomnio Crónico, que llevan ya un añito con su nuevo trabajo discográfico. Hablaremos de cómo les ha ido el año, hablaremos eh, con él de planes de futuro que tienen y son bastante importantes... Y hablaremos del concierto que este sábado van a celebrar a partir de las 11 y media de la noche en eh, Atarrabia en la sala Big Star. Todo ello y por supuesto buena música la que vamos a tener durante estas dos próximas horas a través de las ondas del 100.8, a través de Berriozar y Ratia y en internet a través de gusquiplaza.net y de musicanchun.blogspot.com Así que si os parece vamos a arrancar el programa de hoy con música y lo vamos a hacer con el nuevo trabajo para una banda que se formó a mediados del 2011 en el orrio Hablamos de la formación Antón. Comentarte que el cantante de Elor y Antón anteriormente pues eh, tuvo una carrera como solista y cantautor. Hay que decir que Antón edita su primer trabajo bajo el título de Goron... Gorancherori Proyectua. Un álbum que pues fue grabado en los Estudios Santos Records de Ondarrua y el técnico de sonido fue Miquel Santos. Comentarte que la producción ha corrido a cargo de Lander Irazola con la coproducción de Miquel Santos. Y hay que decir que ha habido un montón de colaboraciones en este disco. Por ejemplo, hay Ayora de Rentería de Seamais, que pues eh, hace la voz en el tema Oe Utsegiak, Eh, también tenemos a Sustra y Colina, que ha escrito la, le la letra del tema Artu Arnasa. Y también comentarte que la letra del tema Maitasuna Isil Isilik está basada en textos de Amets Arzaius, Sustra y Colina y Endika Sarrabeiti. Así que, si os parece, vamos a comenzar lo que es el programa de hoy de Euskal Música, con este primer larga duración de esta formación de Elorrio Antón, y para eh, disfrutar del de segundo corte del álbum, el tema It's... Chiqui and 10 Con él comenzamos el programa de hoy de Euskal Musican. Música. Goga y yo pa San, du beti ti, sta chiienak pervan luzegi ezbaño Aspar di ti utzi nahi du 美丽神 Así de bien suena uno de los temas incluidos dentro de lo que es el primer larga duración para esta banda para Antón El tema que estamos escuchando, segundo corte de álbum It's a Chiki Andy El álbum lo componen 10 temas, todos ellos en euskera Y hay que comentar eh, que el proyecto musical de Antón encontramos eh, pues a músicos que atesoran mucha experiencia. Dos de ellos de las cenizas de los recién desaparecidos Lord como pueden ser eh, Lander ir a sola a la voz y a las guitarras y Rami Unzeta a la batería. También están eh, Cháver San Pedro al bajo, eh, ex componente de Los Manos, Iñaki Núñez a los teclados y por supuesto buenas como te comentaba anteriormente colaboraciones como las de ayer a rentería o por ejemplo la de sustrae colina entre otros corán cherori proyectua es el álbum debut para esta nueva banda para antón banda como te comentaba anteriormente que nos llegan de este elorrio desde bizcaya el Y si os parece vamos a escuchar otro de los temas incluidos dentro del álbum, nos vamos a ir hasta el quinto corte y nos vamos con uno de los temas que a mí personalmente más me gustan de este disco, es el tema titulado Artu Arnasa. Signare nómada. <música> Oisteru negua. O deibatserua. Itsoro la bancada. Zauero izotzan Arribat bihotzan Orain dizu alzaran Hasta el helo oscor, zure bredo impera. A mecha historia que eres spadador, zure ispillo aurera. Aspaldiez bada que tu inor, zure asken aukera. Trengas tu bat en egine e ginegarcar así. Daver hart garna da de los temas que te puedes encontrar dentro de lo que es este primer larga duración para esta banda para Antón este quinteto que ha compuesto 10 temas todos ellos en euskera y ahí estaban sonando dos de ellos, hemos escuchado anteriormente el tema Itch, It, Chiqui Andies y ahora estamos escuchando este tema Artu Arnasa quinto corte de este nuevo trabajo discográfico Para Antón, el álbum titulado más concretamente Goran Cherori Proyectua Y de la música tranquilita de Antón nos vamos con un poquito más de caña, eh nos vamos con un cuarteto que ha publicado ya hace un par de años lo que es este álbum Sentiment Dugabe, y en él te puedes encontrar temas cañeros y contundentes como este que vamos a escuchar nos vamos hasta el décimo corte para escuchar el tema Bengos Música Gelu jarotzen bai uak gaituen artean Arastillo Si sí suena este cuarteto, Sarkor Con este álbum Sentiment du Gabin". Y con temas eh, como este que estamos escuchando El décimo corte del álbum, el tema Bangots Un cuarteto formado Por Remen a la guitarra, por Gencha A las voces y a los bajos, por Musa a la batería Y por Zabala a la guitarra En formato Digipack, autoproducido por ellos mismos Hace un par de añitos Que sacaron Este álbum repleto de grandes y buenos temas 11 en total, todos ellos en Euskera Si quieres saber algo más de ellos Ya sabes que tienen una página web Sarkor.net Y también un MySpace MySpace.com Sarkoretto Y vamos a seguir, si te parece, disfrutando más temas de esta banda de Sarkor. Nos vamos a ir hasta el corte número 3 del álbum para escuchar otro de los grandes y buenos temas que tiene esta banda. El tema más concretamente que vamos a disfrutar, lo dicho, el corte número 3, Vide Lunean. Sonando la música de esta banda, sonando la música de Sarkor Con otro de los temas que te puedes encontrar dentro de lo que es este álbum Sentim, Sentiment du KB El tema más concretamente, Vide y Lunean Y de la música y la caña de esta banda de Sarkor nos venimos para Iruña y nos quedamos con la banda Lejotican que este fin de semana, este domingo estarán dándolo todo encima del escenario más concretamente en el área A5 en el área cunea del Nafarrón en Cizur Menor si pueden hacerlo porque ya sabrás o si no te lo comento que el último concierto de Lejotican ha tenido que ser suspendido por la baja de uno de los componentes pero esperemos que este domingo todo salga bien y puedan estar a eso de las 6 menos cuarto en el área 5A del Nafarronies en Cizur Menor para presentarnos grandes temas eh, temas de este, su nuevo larga duración Harold y temas clásicos de su trayectoria musical, una trayectoria musical en la cual llevan ya 20 años dando caña al personal con grandes trabajos, comentarte que en diciembre del año pasado editaron Oroimenak Eretzen un álbum recopilatorio con motivos del 18º aniversario de la banda que Igor editó para el Asoca de Durango del año 2011, ahora vuelven Leiotican con nuevo trabajo de estudio con 15 nuevas canciones que lleva por título, como te comentaba anteriormente Arol, y el álbum ha sido grabado en los estudios El Sótano de Artica, mmm, de manos de Iker Piedra Fita. Luego te te cuento un poquito más de los Leiotican, pero antes vamos a disfrutar uno de los temas que te puedes encontrar dentro de este nuevo trabajo discográfico. Nos quedamos con el cuarto corte, nos quedamos con el tema Espero Dudan Persona Bacarra. Hay que decir que es el trabajo mejor elaborado hasta la fecha, con canciones, como puedes comprobar, pensadas para defenderlas en directo. O sea que este es uno de los temas que seguramente eh, van a dar mucho de que hablar en directo y esperemos que eh, este domingo en el Nafarronies los podamos eh, disfrutar con este Esperutuban Persona Pacarra. Y nos vamos con otro de los temas que también eh, van a dar mucho de que hablar en directo ya lo han dado en los conciertos que hemos podido ya disfrutar es el tema Enchun Enchun Arto es Nindu, ten Ahí está otro de los temas incluidos dentro de lo que es este nuevo larga duración para Leotica en el álbum harold y esto que escuchabas, el tema Enchun. Seguimos compartiendo contigo más música en la sintonía del 100.8 de la FM en el programa Euskal Música. Ya sabes, cada jueves contigo de 9 a 11 de la noche en directo y también los fines de semana estamos contigo, eso sí, en diferido repetición del programa del jueves, tanto el sábado como el domingo de 7 y media a 9 y media de la noche. Lo que vamos ahora a escuchar es uno de los temas que te vas a poder encontrar contigo dentro de lo que es el tercer larga duración para el álbum de Ukabil. El álbum se hace llamar Maite Gorroto, en él te puedes encontrar 11 temas, todos ellos en euskera y mmm, son temas que hacen eh, bailar, eh, unos temas que te llegan pronto al oído y que tarareas allá por donde vayas. Y ya tenemos al otro lado del teléfono mmm, a Rafa, voz de la banda, así que escuchamos uno de los temas incluidos dentro de lo que es este tercer larga duración de Ukabil y está Vamos con él para hablar un poquito de este trabajo discográfico, de la trayectoria musical de la banda y, por supuesto, del concierto que nos van a ofrecer este próximo domingo dentro del Nafarroa Onies. ¡Gracias! Nosotros, al otro lado del hilo telefónico a uno de los componentes de ucavil más concretamente a rafa cantante a racha buenas tardes Arracha, león, eh, para comenzar vamos a hablar si te aparece un poquito de los inicios de la banda cómo se forma cuando se forma ucaville sí, pues bueno eso fue en el 2005 más o menos ¿no? que bueno veníamos de otro grupo eh, de utican en concreto y bueno pues ya una vez que decidimos dar por terminado aquello y tal pues bueno nos tomamos unos mesecitos de tranquilidad y tal, ordenar ideas en la cabeza y ya enseguida empezamos, ¿no?, con con Ukabir y, bueno, en un principio empezamos el batería y yo, una y yo, uh -huh. y, bueno, pues enseguida se nos sumó Iker Lauroba, petición nuestra, porque, bueno, no encontramos a nadie para tocar el bajo y tal y, bueno, pues los tres empezamos con la historia, luego se se unió ayer a la otra guitarra Y, y nada, pues empezamos a tocar un poco así pues con cole grupos, colegas y así, ¿no? Pues sin más pretensión, no sé, sin grabar nada. Yo decía, va, vamos con estos temas que son buenos de por sí, que la gente los oiga en directo. Y no hace falta ni grabar ni nada, y bueno, así tiramos un parrañitos y pasándolo bien y tal, uh -huh. y bueno, ya poco a poco pues ya sur surgió el momento de dar pasos, ¿no? Pues venga, ahora hay que grabar el primer disco, o el segundo, y ahora el tercero ¿no? y ahora ya nos hemos plantado aquí ya en el tercero, tú. Uh -huh. eh, como comentabas anteriormente, eh, habéis tocado en Utican, pero no sois todos eh, los componentes de UCAVIL de Utican, ¿no? No, no, eh, eh, de Utican, bueno, éramos una y yo, batería y yo somos, que estamos en un cábil de Utican, uh -huh. y Kerlauropa, pues que estuvo hasta el año, bueno, hasta hace un par de años así, también formó parte de, de Utican, y, y esos. Uh -huh. eh, ahora, pues editáis lo que es el tercer trabajo discográfico, pero antes de hablar de él, eh, ¿por qué os decidisteis, eh, pues, por este estilo de música y no otro al formar Ucabil <risa> bueno así un poco lo que nos gusta y nos ha gustado siempre rockear ¿no? Eh, con Utican, pues bueno, yo creo que pasamos por, por esas todas esas fases de formación, influencias, de que nunca sabías por dónde iba a salir de ese grupo, ¿no? En cada, ¿En cada, disco, cada era disco era una en cosa. cada maqueta nueva parecía que, bueno, wow, pues eso, una influencia nueva que, que dejaba así a, a la gente un poco descolocada, ¿no? Incluso llegamos a meter a, a mi hermana de cantante y ya de repente éramos un grupo en el que cantaba una chica y bueno, tuvimos así muchas etapas, ¿no? también fue un grupo que duró pues 15 años, un montón. Uh -huh. Entonces, pues bueno, al piarnos jóvenes y tal, entonces ahora con un cabil era... pues eso, sin más, ¿no? Un poco te, con las ideas claras de lo que querías hacer ya fuera influencias, fuera esto, siendo tú y hacer un poco pues lo que siempre has querido, lo que te gusta y tal. Entonces, pues por eso el estilo, o sea, uh -huh. porque lo que hacíais con Útica era experimentar en cada disco. Pues No experimentar, ¿no? Pero bueno, eras joven, entonces yo qué sé. De repente, <risa> tú piensas que con Wootiken empezamos con 15, 16 años, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, pues de repente bastaba que uno descubriera un disco de Iron Maiden para que <risa> ya wow, nos nos emocionábamos de tal manera que, bueno, que nos creíamos los Maiden. Uh -huh. O yo qué sé, y así con cada cosa, ¿no? Que, que ibas descubriendo a cada paso, ¿no? Hasta que, bueno, ya al final dices, bueno, aquí... Claro, en esa época también te da igual, ¿no? Sí, ¿Eh? sí. Un poco lo, lo haces para disfrutar al máximo, siempre piensas que estás brindando lo mejor y te importa un bledo un poco lo uh -huh. que diga la gente o lo que piense del disco anterior, del próximo, si tienes una línea de continuidad o no, ¿no? Uh -huh. eh, ahora ya pues eso pues ya lo piensas un poco, no ya hablamos del sonido ucabil, de tenemos que ir por aquí, no sé qué entonces bueno, son formas diferentes de hacer las cosas, más que nada pues que te da la experiencia igual eh, Desde el primer disco que editasteis en el año 2007 con ucabil eh, hasta este último, habéis evolucionado quizás apuntando un poco hacia los toques rockeros más claros, ¿podríamos decirlo? Sí, sí sí, sí porque bueno, quizás en el principio ucabil sí que Eh, había una influencia un poco más metalera no uh -huh. eh, seguía siendo rock, pero sí que tenía esos dejes de, de metal que bueno nos sigue usando mucho ese estilo y tal pero eh, queríamos eso pues no seguir evolucionando hacia algo más nuestro no entonces ya según vas sacando discos y ensayando y tocando bolos pues un poco ya sabes cuál es tu no un poco tu ámbito entonces uh -huh conoceímos pues a eso y lo queremos hacer pues cada vez más natural y más más nosotros, ¿no? Ya ya no está el tema ese de joder, me encanta este disco o, me quiero parecer a tal grupo, ¿no? Es un poco hacerlo tuyo y hacerlo con coherencia y, y tirar para adelante y más. Uh -huh. Yo la untan mi cigara el dorado y se me coa pensaca y pensará de tus quedaré pillas todo terreno, te ría, mi teléfono, mi picora, video, yo, El gustia, que el mate ceda vientos de día que satenduena historia no tuana historia tuana yo consigo contar cada pena es guardada o chua ardurata Esango dizut zertzeran, arropu zaundi ustean Inurri bat izdal ezo botean Eman ez da zu pasko bat atzera No bat zesan dizut zure odua dela Ez errepikatu errel bat bezea. Por sobatacera. No, Los que san dios susurreo tu amela. Que se rica tu mabecela. ¿Te Eh, tercer disco de estudio, Maite Gorroto. Eh, ¿Cómo fue el proceso de grabación del disco? Cuéntanos un poquito, Rafa. Bueno, pues fue un, un, una especie de gran hermano, ¿no? Porque pff, hasta ahora habíamos grabado pues en el búnker que tenemos ahí en Añorga, el local, ¿no? uh -huh. nos llevamos ahí todo el material de grabación... Y bueno, eran unas grabaciones como más relajadas, digamos, ¿no? Pues ¿no? venían unos colegas, traían unas birras, uh -huh. eh, no había plazos, eh, pues si te agobiabas te largabas y ya seguiremos mañana. No, era otra manera. Luego íbamos a mezclarlo ya un estudio y bueno, pues los resultados estaban bien, ¿no? En este surgió la idea de ir a Gárate... Eh, pues en verano hacerlo un poco en plan intensivo, ¿no? Eran 20 días que tenían ahí colgados y, sí. y bueno, pues nos ofrecieron un ir allí y, bueno, surgió y, y nada, para ahí que fuimos, ¿no? Entonces es muy diferente, ¿no? En un estudio grande de estos pues se nota más la presión, el tiempo vuela, hay que hacerlo sí. todo bien, tienes que estar pletórico... Entonces, bueno, pues nada, fueron 20 días ahí de convivencia en el Baserri, entre los cuatro, más Marcel, el productor, uh -huh. y bueno, pues muy intensos por todo lo que trabajas y todo lo que hay que poner ahí de la mente viva todo el rato ahí al 100%, y bueno, pues fue duro también, ¿no? Eh, antes de ir a hablar un poquito de las colaboraciones en este disco, habéis tenido un cambio en la banda, cuéntanos un poquito ese cambio que ha habido. Pues sí, como te he dicho antes, eh, Iker Lauroba eh, empezó en, en el proyecto, uh -huh. pero bueno, eh, en un principio, pues eso, él siempre estaba empezando también con su grupo, que es Lauroba, uh -huh. y bueno, pues en un principio todo el mundo encima nos preguntaba, ¿no? Joder, ¿y cómo es eso de que compaginar hay dos grupos, tal? Y nos parecía lo más normal del mundo. Lo que pasa que pues ya sí llegó el punto en que estábamos chocando, ¿no? Entre los dos grupos, pues por cualquier cosa, ¿no? Pues igual uh -huh. tú estabas tocando y ellos estaban grabando o coincidían las grabaciones a la vez y, y bueno, pues realmente fue hasta que Iker <ríe> lo pudo aguantar, ¿no? Porque uh -huh. al final eran ensayando todos los días de la semana, tocando todos los fines de semana prácticamente entre un grupo o el otro y bueno, la verdad es que eso es muy difícil de llevar. Entonces un día pues nos vino y oye que... Eh, con mucha pena y tal, pero que no, no puedo con, con todo. Uh -huh. Entonces, bueno, pues justo Iparra eh, estaba en ese momento de técnico eh, directo nuestro y nada, pues como era el que más cerca teníamos a a mano, <risa> le dijimos, eh, se animó ¿no? a apuntarse a la historia uh -huh. y nada, pues hasta hoy ahí estamos. Eh, Habéis tenido una colaboración importante en el disco, la del guitarrista alemán Cari. Uh -huh. eh, cuéntanos un poco cómo, contact cómo contactasteis con él, cómo surge esta colaboración en el disco Sí, bueno, pues esto fue a raíz de de unos bolos que hicimos con jingo de Lunch, que es su, su actual banda uh -huh. y, y bueno, pues tocamos juntos, ¿no? En Andoain, en Durango, pues la gira, la parte de la gira que hicieron por Euskadi, ¿no? ...y bueno, pues a raíz de eso y tal... ...pues seguimos con la amistad, ¿no?... ...pues emails y tal... ...y bueno, pues surgió la idea de... ...de oye Gary, ¿qué, qué tal? ...un solo ya te harías, tal... ...el tío es una máquina tocando la guitarra... ...y bueno, pues entonces... Uff, ...se entusiasmado con la idea también... ...y se implicó mucho... ...y bueno, pues ahí estuvimos, ¿no?... ...mandándole demos... ...para que viera un poco cómo, cómo iba el tema y tal... Y bueno, pues también tenía su cosa, ¿no? Porque él estaba grabando allí en Berlín cuando nosotros estábamos en Gálate y bueno, pues con miedo de ver si llegará a tiempo, no llegara a tiempo, ¿no? Había una, una labor de coordinación ahí que bueno. Uh -huh. Y nada, pues uno de los mejores días del estudio fue cuando llegó ya todo su material porque encima... Aparte del solo que le pedimos, pues nos mandó un montón de guitarras rítmicas, de sonidos extraños y bah, el tío, ya te digo, se, se portó fenomenal y, y no sé, yo creo que, que realzó bastante... ...pues el tema en cuestión y, y bueno... Uh -huh. ...el rollo es la primera vez que hacemos una colaboración... ...la verdad en, en Ucabil... Sí. ...nunca nos había dado por ahí... ...la verdad decíamos... Eh, no, <risa> ...amigos tienes mil... ...pero bueno sí, lo sí. veíamos como muy típico... ...pero bueno al surgir esta que era algo así... ...como que muy especial... ...pues dijimos venga... ...a, a muerte y, y colaboración aquí con Edgar y... <risa> eh, ...¿qué queréis expresar con estos nuevos temas? ¿de qué van las letras de las canciones de este tercer trabajo?... <risa> <risa> bueno, eh, el título ya dice mucho, ¿no? Amor, odio, uh -huh. y vimos que, que teníamos muchos temas, pues que iban de, bueno, ¿no? Pues el rock and roll, o el mundo del rock and roll, eh, tus sentimientos hacia él, o cómo era antes y cómo es ahora, eh, la gente, no sé, entonces, pues tampoco es que sea un disco conceptual ni nada, uh -huh. ¿no? Pero bueno, sí gira mucho alrededor de eso, y bueno, según avanza la vida y todo eso, pues... <risa> ...sigues disfrutando tanto, ¿no?... De, de, ...de tocar rock and roll... ...aunque, bueno... ...también te, te pide mucho y exige, ¿no?... ...y cada vez parece que te cuesta más... ...pero bueno... Uh -huh. ...ahí seguimos en, en la flecha el, ...el amor todavía puede con el odio... ...y bueno, pues... ...más o menos por eso es el, el tema... ...el tema... Eh, ...hablando un poquito de lo que es la porta del disco... ...¿cómo surge la idea de hacer un reloj de arena... ...con dos corazones, digamoslo así?... <risa> sí, pues eso es que también yo bueno, este disco ha ido todo contra reloj, ¿no? Por lo que te uh -huh. he dicho el estudio sí, y tal. Sí. Y con las portadas pasa lo mismo, y eso que Unai, que es el, el que nos hace un poco todo toda esa labor de de vestir y la imagen de De, pues todas las portadas y todo esto eh, pues nos traía no, no, nos avisó ya eh, que él en septiembre iba a tener mucho trabajo de discos que salen en durango y tal y que de, que sería mejor tenerlo an antes de grabar uh -huh. y total que de eso nada y estamos ya acabando la grabación él traía cosas y bocetos y tal pero el problema era que no dábamos con el concepto de que queríamos no ya teníamos el título del disco pero no no veíamos la, la portada que la portada que queríais, ¿no? Hasta que bueno, pues empezó ahí una lluvia de ideas, el otro yo creo que a la desesperada empezó a mandarnos ahí cosas y tal y pum, pan y subí al estudio <risa> con carpetas tal y fue muy intuitivo, ¿no? Hasta que uh -huh. pues pasando hojas ideas, pa vimos eso Y, y le decimos, taque, aquí está, eh, esto es, y encima, pero no tiene ni que mejorarlo ni ni nada, porque el otro ya enseguida, ah, vale, va, partimos de aquí y tal, y no, no, no, de partir de aquí no, esto es la parada final, o sea, sí, tal cual, simple, sencillo, queríamos algo que fuera también muy, una especie de icono, ¿no?, Ajá. Y, y bueno, pues por eso surgió Pero ya te digo, también contrarreloj En los últimos días, todavía uh -huh. no teníamos portada Y decíamos, joder, ¿ahora Se va a retrasar todo esto por, por la portada? Me cago en esos. Y bueno, pues no, al final Una idea con la tecla Y, joder, uh -huh. pues es de lo, de lo que más Satisfecho, igual me ha dejado del disco, ¿no? la, el contenido está bien pero sí. la presentación y todo el tema de, del digipak uh -huh. y eso pues también es un trabajo de lujo para nosotros. salea argita sur por riba ceruan tu are roskala cura tira quien de apreza beste multaka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 Hablando un poco del directo, ¿qué repertorio tenéis para presionar el disco? ¿Vais a incluir temas de discos anteriores? ¿Os vais a centrar solamente en este tercer trabajo discográfico? Sí, se, se barajó ¿no? la idea, ahora lo hacen muchos grupos de venga, Vamos a tocar esto y, y de pe a pa y punto uh -huh. No, vamos a vamos a meter de todos los discos Pero bueno, por, por, el, por lo menos al principio sí que vamos a hacer tocar muchos del último Y hacer conciertos largos Eh, eh tocamos eh, la presentación en el Doca en Donosti delante de nuestra uh -huh. gente y ahí tenemos preparado pues es un concierto de, de pues hora y cuarto, hora y media Eh, luego, pues ya en otros sitios uh -huh. que, que no puedas tocar tanto y tal Pues la idea es de combinar temas uh -huh. No no vamos a torturar tanto a la gente <ríe> Este domingo, 21 de octubre Actuáis en Cizur, en el Nafarronies Más concretamente en el Área 4 A partir de la 1 menos cuarto Para reseñar, reseñarlo bien a la gente <ríe> sí. eh, que nos vamos a poder encontrar encima del escenario? Bueno, pues ahí Nada, eh, vais a ver La versión de una hora Porque me parece que ahí estamos muchos grupos Y... Uh -huh y hay horario, ¿no? Pero sí. pero sí, lo mismo, vamos con la idea de, pues imagínate, para nosotros en un escenario como puede ser el del Nafarroñez, pues, pues con tanta gente, nuestras familias ahí sí. mirando todo, pues nada, es un, un momento de reivindicación, va a ser para nosotros, y aparte que llevamos un año preparando este discos en el dique seco, sin tocar, y, mm. y, y bueno, tenemos ya muchas ganas de... ...de explotar, ¿no?... ...literalmente sí. ahí en directo... Y, ...y darlo todo y volver a sentir un poco... ...pues eso, ¿no?... Eh, ...las tablas, el, sí. ...a la gente ahí delante... ...el sudor y... ...y todo eso... ...eh, aparte del concierto de este domingo... ...en el ONIES... Eh, ...tenéis fechas ya para seguir presentando el disco... ...pues sí, en Durango... ...sé que, que vamos a ir ahí a... ...en las fechas de la Zoka... ...eh... Uh -huh. ...exactamente... No, ...no sé dónde era el sitio pero bueno, pues sí, en un sitio que, que se hacen bolos, sobre todo presenta, uh -huh. presentando discos de, de que salen en Durango y, y ahí estaremos tocando y luego pues estamos también eh, cerrando ya las fechas de pues eso de cala al invierno, de todo lo que son gasteches, uh -huh. eh, salas pequeñas y, y bueno, realmente cualquier sitio donde nos quieran ver. Uh -huh. eh, de estos 11 temas que se incluyen personalmente a Rafa, ¿cómo? Eh, ¿Cuál se quedaría con él? ¿Cuál ha sido el tema que más a gusto lo has compuesto, sí. en el local o en el estudio de grabación? Sí, pues bueno, cambia mucho, ¿eh? porque en el local, así como que estuvimos trabajando con 15 temas para, uh -huh. para el disco, al final ya pues el productor Marcel vino y dijo que lo ideal sería grabar 11 con el tiempo que teníamos y tal, entonces bueno, ya a partir de ahí descartamos pues cuatro... Que, que no eran malos, ni mucho menos, ¿eh? pero que bueno, pues por no, no los veíamos acabados y tal, uh -huh. pues bueno, los dejamos ahí. Y la verdad, lo que te decía, cambia mucho la, la percepción de que tienes de un tema en el local y luego en el estudio, ¿no? Un tema en el local te puede encantar y luego en el estudio lo oyes ya grabado y dices, ah, no ha quedado como yo creía y tal. Uh -huh. Entonces yo, de los 11 temas, personalmente a mí me gusta el último. Sí. <risa> <risa> eh, ...siempre intentamos acabar también, la verdad... ...con un tema potente, ¿no?... Uh -huh. y, ...y yo con el último me he quedado muy... ...muy a gusto... Muy a gusto. Eh, ...¿cómo definiríais el disco que habéis editado... ...Maite Gorro Toa?... ...pues bueno, yo... ...sin querer ser exagerado ni nada... ...yo creo que es el mejor que hemos hecho hasta ahora... ...pues hemos intentado dar un paso adelante en todo... ...pues en lo que es la grabación, el diseño... ...la composición de las canciones. Eh pues ya te digo trabajando con 15 para luego elegir las once realmente mejores y, y bueno pues el eso ha sido un poco lo que hemos querido no eh, por lo menos para nosotros ver que, que hemos dado un pequeño paso en cada en cada ámbito uh -huh. y, y bueno pues si la gente lo lo entiende así lo subjetivo cada uno tiene su opinión o le gustará más o menos pero por lo menos nosotros la conciencia tranquila de eso, de que hemos hecho un trabajo ahí a muerte y, y de que hemos dado todo, entonces pues, pues nada, ahora falta el veredicto de, de la gente, de la gente, a ver qué dice eh, ¿Qué ha sido para Ucabil lo mejor y lo peor de la trayectoria musical hasta la fecha? Bueno, pues lo mejor lo de siempre, ¿no? los Los conciertos toda la peña que conoces, por ahí los grupos con los que ...pues has podido compartir viajes o conciertos, escenarios... ...pues, no sé, cosas que, que te dicen cuando empezabas en esto de la música... ...y, y te, te habrían dejado realmente boquiabierto, ¿no?... Mm. ...para nosotros, ¿no?, un grupo de barrio pequeño... ...pues, no sé, simplemente salir ya del barrio era, es la leche, ¿no?... ...entonces, pues, lo mejor eso, ¿no?, que siempre deja sabores buenos de boca... Y bueno, pues lo peor, la verdad es que no ha habido así realmente cosas malas ni nada. No sé, no... Pues bueno, ya te digo, te pide mucho, ¿no? Te pide muchas horas de ensayo. Ahora mismo llevamos eh, un año en el local, pues con uh -huh. el tema de la composición. Encima somos un grupo bastante pues democrático en el aspecto de que todos opinan, todo el mundo tal, todo el mundo quiere retocar, todo el mundo pelea para mejorar pues eso lógicamente genera sus discusiones, sus momentos tensos, uh -huh. pero pero bueno, yo no lo diría como como algo malo eso, ¿no? Eso es pues el un poco el día a día eh, como el día a día de la fábrica, ¿no? Uh -huh. pues, eh, ¿de qué forma se puede conseguir el disco? Pues bueno, lo van a distribuir los de Elcar, uh -huh. Entonces me imagino que en cualquier tienda de estas de Elkar Pues, o si no está ahí lo, lo podrán pedir y luego pues en nuestros conciertos que es donde yo creo que hoy en día Sí, donde más se vende ¿no? más se vende sí uh -huh. porque por la experiencia que tenemos con los anteriores y así tú siempre ¿no? en los conciertos sí. en 34 uh -huh. pues con cuentagotas vas tirando. ...nunca para ¿no?... ...siempre tocas... ...siempre vas vendiendo... Uh -huh. ...estos pues bueno... ...las casas de discos... ...y eso ya sabes... ...que le dan un mes de vida al disco... ...cuando es nuevo una novedad... ...y luego pues bueno... ...lo aparcan ahí en una estantería... Uh -huh. Y bueno, pues la verdad es que tampoco puedes competir ahí con Shakira y con todos los claro. cartelones que tiene ahí en la tienda, ¿no? Entonces, bueno, pues está ahí un poco testimonial para el que el que no pueda acercarse a un concierto y le uh -huh. interesa realmente lo, lo pueda conseguir. O sea, que el, sábado, el domingo, perdón, lo vamos a poder conseguir en las Ferronies. Eso es, a todos los que uh -huh. venáis ahí tendremos pues el nuevo disco y bueno... Un surtido de merchandising nuevo también o sea que, que viene, viene camino. O sea que también tenéis merchandising. Sí, sí, sí, bueno, siempre es un poco la costumbre, ¿no? Ajá. Ya cuando sacamos un disco nuevo y tal, pues también tiramos de camisetas y tal, uh. eh, que es algo que a la gente le, le gusta y y bueno, pues nada, Ajá. ahí estamos. Eh, una vez sacado el disco, ¿qué proyectos de futuro tiene UCAVIL? Bueno, pues ahora a tocar, ¿no?, presentar esto con, con uñas y dientes ahí en todos los sitios que nos dejen uh -huh. y, y machacar, machacar, no hay otra porque, bueno, pues el proyecto realmente sigue, en primavera queremos tener preparado un videoclip nuevo y... Uh -huh. Y bueno, pues claro, para eso hace falta que la banda esté en forma, estar tocando y sobre todo eso, pues seguir sacando bolos adelante y que entre un poco de, de pasta en la caja porque si no, uh -huh. no hay nada que hacer. Eh, para terminar, ¿algo que me haya dejado que quieras en decir para ir terminando con la entrevista? Pues nada, que tenemos muchísimas ganas de ir ahí a Anafarro a tocar uh -huh. y... Pues nada, la primera ocasión, mira que ni pintada, el segundo concierto ahí en el <risa> Nafarroñés, pues nada, que para nosotros es un, una fecha increíble, una fiesta del Copón y, uh -huh. y nada, que estamos deseando ver a, a toda la peña por ahí. Y además es buena ahorita la 1 menos cuarto. Sí, sí, joder, iba. para los que tenemos niños ya esa hora es la que más nos gusta, que estén ahí los churupeles delante, <risa> dando todo ahí delante de la ITA <risa> Pues eh, Rafa, ya nos veremos el domingo, Venga, así podemos hablar en persona, muy en el, por bien, teléfono Y nada, y suerte con el disco y que este domingo todo salga bien y que esperemos que como nafarronies anteriores ha llovido A ver si este año por lo menos sale el sol no, y estamos he hecho, todos así. a gusto ahí Así no nos dicen que somos gasfe ni nada. Eso es. <risa> Rafa, es que ricasco, muchísimas gracias. Venga, es Zuri. Que Venga, ahora uno. está la entrevista que hemos mantenido a uno de los componentes de esta banda, uno de los componentes de Ucavil, más concretamente al vocalista de la banda Rafa. Y nosotros que seguimos compartiendo contigo más historias a través de las ondas del 100.8 de la FM, a través de Berriozari Ratia, y nos vamos con el Nafarroa Onies. Son los primeros compases de la canción del Nafarroñez de este año 2012. Un Nafarroñez que se va a celebrar este próximo domingo 21 de octubre en tisur Menor, bajo el nombre de Colo de Itz. Vamos a hablar sobre esta fiesta, la fiesta de este próximo domingo, y vamos a comenzar hablando un poquito... ...de el, el logotipo del lema del Nafarroñés es de este año 2012... ...el colore it's literalmente, color y palabra... ...es el lema elegido para el Nafarroñés 2012... ...junto al lema, el logo está formado por una imagen con tres bocadillos... ...y son dos pictogramas, el laburu el símbolo de la paz y el del amor... ...esta es la expresión básica de un logo versátil... ...que sería transformando y adquiriendo formas variadas... ...en función del soporte, hasta componer un lenguaje propio... ...de comunicación del Onies... No. Loret! El autor del logo y el lema Ex-Javier Iriarte, antiguo alumno y padre hoy día de la Icastola. Y la idea surge de su propia experiencia personal, en la cual aquellos primeros años de la enseñanza en euskera le llegan en forma de recuerdos e imágenes en blanco y negro. Días de obstáculos, dificultades e incertidumbres, aunque también de sueños y de ilusión. Cuando ahora este Aitá acude con sus hijos a la actual Icastola, la imagen que ve ha cambiado radicalmente. Ahora ve un mundo lleno de colorido, de vigor y de futuro. Esta es la visión que inspira el lema. Con el lema Coloury Itz se quiere expresar un recorrido de 40 años de experiencia de la enseñanza en euskera y de la propia Icastola, una evolución que va de aquellos clar... claroscuros iniciales a la gama de colores que despliega hoy día San Fermín Icastola, un centro con un sólido presente y un atractivo futuro, un centro moderno integrado en la sociedad en la que vive afectado a la cultura propia pero abierto a otras culturas y ...preocupado por la calidad y la educación integral... ...y en valores con vocación plurilingüe. Hablamos, si te parece ahora, un poquito de lo que es el centro de lo que es la ICASTOLA San Fermín, organizadora del Naferronies de este año un 2012. La ICASTOLA San Fermín es un centro educativo de participación social que ofrece formación a alumnos de 3 a 18 años. San Fermín ICASTOLA ofrece todos los ciclos formativos y pone especial cuidado en atender a la naturaleza específica de cada uno de ellos. Es un centro de enseñanza en euskera, modelo DEM, que apuesta por la formación integral del alumno. Por ello, además de trabajar a capacidades, habilidades, potencialidades, tienen mucha importancia para Leicastola una serie eh, de valores que consideran positivos eh, pues eh, para la vida en sociedad. Respeto, tolerancia, convivencia, espíritu crítico, aprecio a la cultura vasca, pero siempre abiertos al mundo. Así además de euskera se aprende castellano, inglés y francés con el fin de conseguir alumnos y alumnas multilingües y tienen un programa de intercambio con centros de diversos eh, países europeos. El de Ikastola San Fermín es un proyecto creado por padres y madres y una de las de una de las claves es la participación social de todos ellos en el mismo. Pues ahí estamos un poco en grandes rasgos lo que es la Ikastola San Fermín. Vamos a hablar cómo se puede llegar a lecastola San Fermín a través de Villavesas, ya que este próximo domingo, 21 de octubre, habrá refuerzos. La línea 1 saldrá desde la Plaza de Merindades, la línea 15 lo hará desde el Paseo Sarasate y la línea 20 lo hará desde la Avenida Baja Navarra. Ya hemos hablado de Lema Colore Itz de la Icastola San Fermín hemos hablado de cómo llegar a la Icastola a través de la Villa Besa y ahora nos eh, hace falta lo importante saber el recorrido de la Ferronies de este año que tiene una longitud de 8,5 kilómetros, parte de la Icastola rodea Cizur Menor y llega hasta la urbanización Ardoi de Cizur Mayor en total está compuesto por 5 áreas de actividades, el área 1 Icastola área 2 Erreñaga, área 3 Cizur Artea, área 4 Ardoi y área 5 Balcharrán esta última, este área 5, tendrá dos escenarios hablamos de las actividades que nos vamos a poder encontrar en el área 1, en el área de castola a las 10 de la mañana apertura a las 10 y media cultura de plaza a las 12 canto y danza, a las 2 deportes adaptados, a las 3 karaoke en euskera y a las 5 y cuarto como no podía faltar oscorri perfecto <risa> Nos vamos hasta el área 2, el área de Erreñaga, a las 10, Alcora, a las 11 y media, Erri Kirolak, a las 12 menos cuarto, Kiki Kokoetamoko, a la 1, Zumba, a las 2, Mielochín, a las 3 y media, Kelti Artaldeant, y a partir de las 5 y media, Sopilotes Chirriaus. Nos vamos hasta el área 3, el área Sisura Artea, a las 11 menos cuarto, Soñadores Natos, a las 12, Mochila 21, a las 2, Mielochina. FCR Factory, a las tres Delirium Tremens y a las cuatro Karaoke En el área 4 el área Ardoi, a las 10 Punk Bimbo, a las 11 menos cuarto Brigada Improductiva, a las 12 menos cuarto Sutik, a la una menos cuarto Ukabil, a las dos Suloak a las tres y media Obring Pass y a las cinco y media la banda Tricky Dance Música Y como te comentaba anteriormente en el área 5 va a haber dos escenarios, empezamos por el área 51 donde a las 11 menos cuarto tendremos danzaris a la 1 menos cuarto Dan Bacana, a las 3 menos cuarto Starlux, a las 4 menos cuarto The Lord of Ace, a las 4 y media Las Cuebras y a las 6 menos cuarto Leiotican. Y en el área 5B, a las 10, Banda de Cizur, a las 11 y cuarto, Osfilos de Breugan, a las 12 y media, Bert Solaris, a las 2 menos cuarto, Navisa, a las 3, Aiene y a las 5 y media, Xavi San Sebastián. Durante todo el día estarán Delilun Charanga, Igandea Charanga, Oberena Fanfarrea, Ar Ardandera Fanfarrea, Chisularis, Gaiteros y Triquitilaris, entre un montón de gente, un montón de grupos más y un montón de bandas y orquestas. Pues hasta aquí el repaso al Nafarrón y es este año 2012 Ya sabes, este domingo 21 de octubre durante todo el día En Cizur Menor, bajo el lema de color it Que ya hemos hablado de él La Icastola San Fermín, que también hemos hablado de él Y las cinco áreas en las cuales vamos a tener un montón, un montón De actividades como has podido comprobar Y ya sabes que las villavesas saldrán Desde la Plaza Merindades, la Línea 1, la Línea 15 lo hará desde el Paseo Sarasate y la Línea 18 lo hará desde la Avenida Baja Navarra. Y ahora lo único que nos queda es escuchar y disfrutar la canción de este año del Nafarroa Onies 2012. Recuerda, este domingo 20 de, 21 de octubre, durante todo el día, en Cizur Menor, Colere Itz, todos a favor de la euskera, todos al Nafarroa Onies. Radical de la música del Nafarrones Nos vamos con la caña y la contundencia De esta banda de insomnio crónico Una banda que estará este próximo sábado A partir de las once y media de la noche Descargando toda su rabia Descargando toda su caña En la sala Big Star De la sala Totem A partir de las once y media De la tarde noche Ya de la noche Estarán descargando este nuevo trabajo, no existe otro mundo en el que puedas vivir Si lo encuentras no tardes en avisarme Un álbum que cumple un añito Y un álbum que lo está dando todo allá por donde van Sistema es uno de los temas incluidos dentro de este nuevo larga duración Gure Iskuncha, desastre al final de tu lista Eternamente juntos, Entro en la celda, Diagnóstico, Tortura, Sistema, Se te Olvida Caminar, No Existe Otro Mundo y Chico, No Lo Hagas. Esos son los 10 temas incluidos dentro de lo que es este álbum para esta banda, Insomnio Chronicle. Y para hablar un poquito de este trabajo discográfico, para hablar un poquito de la trayectoria musical de la banda y para, y para hablar, mejor dicho, de cosas importantes... Como son la nueva gira, la nueva andadura de la próxima temporada de Insomnio Crónico Y para hablar del concierto, ese pedazo concierto este sábado Tenemos con nosotros aquí en los estudios de Berriozar y Ratia a Julen, guitarrista de la banda Pero antes, vamos a disfrutar de uno de los temas que te puedes encontrar dentro de este nuevo Larga Duración Este tema con el cual se abre lo que es el nuevo trabajo discográfico para esta formación, para Insomnio Crónico Para hablar de este trabajo discográfico, para hablar un poquito del futuro de la banda, que tiene bastante futuro eh, Hablamos con Julen, guitarrista de la banda, Julen, Arracha León, buenas tardes Opa, Arracha León eh, Para comenzar, si te parece, vamos a hablar un poquito de los inicios, cuando empezasteis en esto de la música con Insomnio Crónico Pues eh, sí, eh, empezamos en 2007 y eso, ya han sido cinco añicos, donde sacamos una maqueta y, y el disco, que nada, este mes eh, hizo un año. Uh -huh. eh, ¿Los componentes venís de otras formaciones? ¿Es con Insomnio Crónico donde empezáis? Pues sí, prácticamente todos de Insomnio Crónico. El, el batería que cambiamos, que ha venido ahora, uh -huh. sí que viene de, de Xilun, del grupo que era Xilun. ¿Qué grupos os ha influido os han influido a la hora de tocar? <risa> pues, <risa> a ver, pues cada uno viene un poco de una madre a veces, pero bueno, si todos coincidimos un poco lo que es la música, venimos igual un poco de más grupos de fuera, como yo qué sé, puede ser Inflames, Key Switch Engage, eh, este rollo. Y la voz de Xavi, pues sí que se nota que es más DSA, de Narco, pues se nota. Eh, como, te, como como comentabas anteriormente, lleváis ya más de 5 años. Eh, 5 años, años, sí, 5 años En esto de la música llevas habrado o sabrado tiempo, pues eh, a tener buenas y malas experiencias, ¿no? Dentro del grupo. Sí, nos ha tocado un poco de <risa> todo, sí, sí. Pero bueno, casi todo ha sido bueno. No nos la verdad es que no nos podemos quejar. Eh, hablando de este nuevo trabajo que lleváis eh, pues ya un añito con él eh, contarnos un poquito los conciertos que habéis hecho hasta la fecha la aceptación del público que han tenido en ellos pues el disco ha tenido muy buena aceptación la verdad que, que estamos muy contentos y, y el disco eso pues eso ha venido muy bien estamos muy contentos y luego en cuanto a conciertos también en eh, Estamos muy contentos. Eh, también hemos eh, hemos estado en algunos concursos que también nos ha ido bastante bien. Porque hasta, hasta ahora, hasta este año, no no habíamos estado en ningún concurso ni uh -huh. nada. Y contentos. Porque, por ejemplo, en el del terminal quedamos segundos. Bien. Uh -huh. Y en el de... Hubo otro que enviaba, que era para tocar, enviaba Huarte uh -huh. y Burlada. Y también llegamos a la, a, lo, a la selección de la final y contentos, la verdad. Uh -huh. Y eso. Y ahora, el año que viene, estamos preparando una... Una gira un poco por el estado, pues, para salir un poco de, de lo que es Iruñerría y, y eso, a ver qué tal. <risa> eh, luego nos contarás más en profundidad eh, vale. la gira. Eh, ¿Qué recuerdos tenéis del primer concierto que realizasteis como insomnio crónico? <risa> ¡Buah! ¡Joder! Pues, para empezar, Julen, el otro guitarrista, ni estaba todavía. No estaba todavía. <risa> Pero, ¡buah! Pues muy guay estuvo. Fue en Yesa, en, en una semana antes de fiestas, que <risa> nada, pues los amigos y, y poco más, pero es algo que te queda en el recuerdo para siempre, vamos. Eh, fue al aire libre, fue en recinto cerrado. Al aire, al aire libre. Al aire libre. Pero con escenario y todo, estuvo bien, estuvo bien. Eh, hablando un poquito ya un poquito del disco de Insomnio Crónico, ¿cómo ha sido el proceso de grabación del disco un poquito? Pues el proceso de grabación fue en estudios K con Alberto, que la verdad que está hecho un tizán porque es un crack, al menos nosotros nos quedamos bastante contentos con el disco. Y, y eso, y fue pues estuvimos preparándolo durante un año a cuchillo, a tope, para ir allá con todos los temas más que más caos y la verdad es que fue bien. La, la grabación fue muy bien y el resultado fue, íbamos con las ideas claras, pero fue bueno, fue muy bueno, o sea, uh -huh. que contentos. ¿Eh, ¿Habéis tenido alguna colaboración en el disco? Eh, sí, tuvimos dos, una en una intro. Sí. Uh -huh que la eh, hizo Pedro, de, es guitarrista de los Tips for pero en, en esta canción metió sintetizadores, que se le ocurrió y quedó, nos gustó y lo metimos. Y luego también hicimos otra con, con Aarón, Pike y Molto, de ZTKRP y RPV, y hicimos una canción que hicimos Meternos, embarcarnos es una canción de un poco de rap metal uh -huh. y la verdad es que ha gustado mucho, esa canción en directo funciona o muy O sea bien. que queríais ir eh, como quien dice hacer historias nuevas dentro del mismo disco, ¿no? Un poco, sí, <risa> sí, sí, además es un estilo que ha funcionado bien, hemos por ejemplo esa política del miedo lo ha hecho y es una Es una mezcla que nos gusta y queda muy bien. ¿Eh, ¿Qué tema es? para eh, la, eh, la de chico no lo hagas, <risa> la última del disco. Eh, eh, Durante este año, ¿habéis tenido algún cambio en la formación? Eh, sí, se nos fue el batería y a Goa, que fue una pena porque llevamos con él pues desde ese concierto de hace cinco años que empezamos. Y, y se fue, sí, por tema de estudios tal y cual, pues lo ha tenido que dejar... Y nada, pues ya En un mes encontramos a otro Que se apuntó Dani Y la verdad es que muy contentos Aunque es una pena también que Yagobas haya ido, pero muy muy contentos Con el nuevo fichaje O sea, ya se sabe todas las canciones Ya se las sabe, se las tuvo que aprender en dos semanas Le metimos el marrón y se las aprendió O sea que, sí, sí, contentos Yeah Soño Clínico RPOV ZTK Rap Mienten o frases contradicen Gastan tu dinero aunque tú no lo autorices En propaganda nuevas se de y bus de las narices Cuando dije digo, digo, Diego Lo primero es mi ego. a fin de mes Tú no, pero yo sí llego Y me la sudas y gritas o protestas No podrás cambiarlo, no serás un agua fiesta Sabemos que esto es lo que tienen en mente Mienten por las elecciones, no cambiarán de repente Así que chico no lo hagas, cometes sin error Si crees que sin ellos esto no va a ir mejor Chico no lo hagas Chico no lo hagas no, no, no, no, no, no. no lo hagas no, no, no. No, no, no, no lo hagas No lo hagas No lo hagas No lo hagas No lo hagas No lo hagas No lo hagas Solo bobos con ventanojos viven cómodos borregos manejados por lobos eh, Lo manifeste Pamplona apesta, me cago en, en tu fe, punky escupe en tu café Yo vuelgo en tu barcinopolis, bailando pachanga andas buscando gangas eh, Son cerdos, sucios, tratos con ratas, tratan, piden paz, matan Que típicamente actúes esperan de ti Quienes torturan aquí Aun con atasco tus feos jolios pollo No tires fan, a tu fan, Conmigo ilusión estuvo, adiós dijo Crónico odio en mi dejó No lo hagas sin AKMT Fácil de fuma este, esfúmate Chico No lo hagas Chico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 Es el tema con el cual se cierra el álbum de Insomnio Crónico Y como hemos hablado anteriormente sobre el tema El más diferente de los 10 eh, que hay en el disco eh, mmm, Hablando un poquito ahora, si os parece, de las letras de las canciones ¿Qué queréis expresar con estos nuevos temas? ¿De que van un poquito las letras de las canciones? Pues eh, las letras son inconformistas eh, Pues van poco pues con todo lo que vivimos nosotros pues del día a día ¿no? pues De cómo está la situación pues luego también pues eso con todo el rollo pues este de la euskera también eh, luego también tenemos alguna un poco que va con el rollo del medio ambiente uh -huh. jugamos un poco con todo pero todas son pues eso una queja hacia la sociedad uh -huh. y todo un año prácticamente desde que lleva el disco en la calle eh, cuéntanos un poquito qué tal los ha ido el año pues contentos la verdad que muy bien hemos dado bastantes conciertos uh -huh. eh, sobre todo algunos hemos dado fuera también Y, y en Iruña también hemos dado bastantes, bastantes conciertos Y contentos, la verdad que cada vez vemos más gente en nuestros conciertos uh -huh. y, y muy contentos, o sea que a gusto eh, Hablando de los conciertos, ¿qué temas son los que más os pide la gente? Uf. <risa> pues no sé, cada uno es un poco de una madre Que eso yo creo que también es bueno ¿eh? Porque uh -huh. al final quiere decir que no es un disco que sea de una canción o de dos Pero bueno, la de Guriskunza... Y la de Chico son canciones de directo pues que funcionan muy bien. Uh -huh. Pero ya te digo, yo al menos, por lo que a mí me toca, y a cada uno le gusta a veces una canción y eso es algo que a mí al menos me gusta. Uh -huh. El sábado 20 de octubre, este próximo sábado, actuáis en la Sala Big Star de la Sala Totem de Atarrabia. que nos vamos a poder encontrar encima del escenario? ¿Qué vais a hacer? ¿Vais a hacer alguna fiesta por el primer aniversario del disco? <risa> <risa> oh. Pues sobre todo caña, que es lo de todos los conciertos. Eh... Y luego también que llevamos un tiempo sin tocar, que llevamos uh -huh. casi desde abril sin tocar, pues por, el, o mejor dicho, desde mayo, uh -huh. porque se nos fue el batería y tal, y, y estamos con unas ganas locas de tocar. Y uh -huh. encima que es compartiendo cartel con un grupo como es Después de Todo, uh -huh. que es un grupazo hablando a nivel estatal y pues muy contentos y con, con muchas ganas. Eh, ¿Vais a presentar el disco este? ¿Vais a presentar temas de disco del disco anterior, de la maqueta anterior? ¿O incluso vais a meter temas ya de vuestro próximo disco? Pues de la maqueta mmm, no metemos ninguno desde que sacamos el disco porque es un rollo totalmente diferente. Ajá. La maqueta es un rollo más rock, más y el disco viene a ser más metal, más duro uh -huh. entonces eh, vemos que la maqueta y el disco no cuadran no, cuadra, no tiene nada que ver entonces no, no metemos ya nada de maqueta en, en directo sí que metemos una nueva uh -huh. que funciona muy bien y estamos muy contentos y que eso, pues en el próximo disco ahí estará uh -huh. Es rollo diferente como podemos escuchar ahora mismo Eso es, esto es Esto es lo que era antes, insomnio crónico, y esto es lo que es ahora. O sea, cambio. Cambio, cambio importante. Pues sí, ya, como vemos, hay mucha diferencia de la maqueta al disco, parece otro grupo. Uh -huh. ¿Y cómo comenzasteis con ese estilo de música y cambiasteis a este? ¿Se os encendió la bombilla o cómo...? Pues fue porque hacíamos versiones de algunas de SA o de Hamlet uh -huh. y veíamos que la voz de Xavi no era para cantar rock veíamos que es para cantar pues una cosa <risa> más dura pues rollo metal lo que hacemos nosotros Y, y en eso nos decidimos uh -huh. y, y la verdad es que también nosotros estamos Mucho más a gusto to tocando Las canciones del disco que de la maqueta La verdad uh -huh. eh, Hablando un poquito de los 10 temas que se incluyen personalmente ¿Con cuál te quedarías? ¿Cuál ha sido el tema que más ha gusto o lo has compuesto En el estudio de grabación o en el local de ensayo? <risa> Uff, difícil, eh difícil. Yo creo que cada canción es para cada momento Hay días que estás igual Más depre o lo que sea Y te entra mejor la intro uh -huh. O hay días que estás más eufórico Y te pones desastre o Pero bueno, no sabría decirte la verdad No sabría decirte yo A mí las tres primeras del disco me gustan mucho Pero bueno También hay días que escucho otras O sea que... Uh -huh. eh, ¿De qué forma se puede conseguir el disco? Eh, ¿Habéis sacado merchandising ya? ¿Habéis sacado merchandising ya? Sí, sacamos, hicimos camisetas uh -huh. y discos, pues, eh, por los bares de, de Iruñería dejamos en un montón, en internet se puede ver, nos pueden decir por internet, por Facebook, por MySpace, uh -huh. por correo, por todos los lados, si quieren un disco o en los conciertos. Uh -huh. o, sea, o sea que el sábado 20 de octubre en la sala Big Star de la sala totena ahí tendremos discos y tendremos camisetas y todo lo que haga falta. Todo lo que haga falta. Eh, hablamos ahora un poquito como hemos hablado anteriormente pero más tranquilamente de los planes de futuro que tenéis Pues sí, la verdad es que tenemos y con ganas la verdad eh, Como te, bien te he dicho antes tenemos, uh -huh. bueno todavía no hemos programado pero ya empezamos a, a cerrar eh, Pues eh, una gira así por el estado uh -huh. a, para el año que viene Pues para mover un poco el disco por lo que pues, que no sea por sí, aquí vamos sí, sí. Y que se os salga fuera, como que Eso, dice, eso es. es, y también tenemos ganas de salir Pues porque es, es para nosotros Es un salto uh -huh. Entonces, pues eso Con ganas y todavía no tenemos ni, Alguna fecha, igual vamos a cerrar ya en nada Pero uh -huh. todavía no, no Ya anunciaremos cuando... Eso, cuando estén hechas ya, no, ya nos pasáis el Sí, sí, ya os pasaremos uh -huh. <risa> eh, ¿Tocáis, vais a tocar En esta gira solo, vais a tocar acompañados Vais a tocar solo en algunas Acompañados en otras, no sabéis aún nada Eh, yo creo que vamos a intentar hacer un poco de todo uh -huh. Sobre todo, también está guay Si tocas fuera, con, de tocar con un grupo Que sea de allí Pues para tener más gente, más que uh -huh. todo también Y yo creo que haremos Un poco de todo ¿Y os vais a centrar en salas pequeñas o en salas eh, Grandes, digamos? A nosotros nos gusta tocar en todos los lados El uh -huh. rollo gaztechero nos encanta también Está muy guay, es salas No nos cerramos la puerta A ningún lado, al final, uh -huh. o sea que Tocaremos en todo lo que nos salga, tocaremos. Eh, norte, sur, eh, <ríe> ¿por donde os vais a decantar más o menos? Uh, para que la gente vaya... Pues no sé, a ver, pues parece ser que igual por Barcelona, Vizcaya, eh, Madrid, por ahí ya tenemos algo. Uh -huh. Entonces, por ahora por ahí, pero seguro que algunas más saldrán. ¿En este en este tipo de música sale más eh, salas? Digamos, en el norte que, digamos, en Andalucía Valencia, ¿no? Sí, sí, muchísimo y más Y eso, eso, tú, eh, Julen, ¿a qué puede ser Debido? Pues yo creo que igual es un poco más a la culpa no sé, a la cultura que hay aquí de la música, ¿no? Pues que uh -huh. es un, cambia un poco diferente a la del sur, que no quiere decir que sí. el del sur sea todo flamenco y sí, todo, sí, sí, sí, sí. pero yo creo que es un poco, pues eso, la que cambia un poco la cultura. Porque yo... si tú te asomas con este estilo de música en Vizcaya, en Guipúzcoa, y te dicen que sí, que sí, sí. Que sí. y vas a Humble. Barcelona también, luego llegas sí. abajo y ya te dicen casi, casi como que... Ya cuesta un poco más. Eso es, no decimos que no, pero casi, casi. Eso es, sí, sí, sí. Uh -huh. Eh, Julen, los demás componentes de la banda son ahora con lo que es la nueva banda Sí Perdona, dime eh, Los demás componentes de la banda ahora al cambiar de baterías eh, Pues sí, eh, siguen siendo los mismos, o sea, no ha cambiado nada uh -huh. Salvo el batería, digamos Salvo así. el batería, eso es, uh -huh. no ha cambiado nada Pues eh, Julen, algo que me haya dejado, que quieras decir antes de ir terminando la entrevista? Pues... Quiero decir dos cosas, que también estamos preparando temas para un disco lejano, que, que pintan muy bien, que ya hemos empezado a hacer y que se nota mucho el nuevo batería uh -huh. también. Eh, va a ver eh, ¿Vamos a poder escuchar del nuevo disco Temas el sábado o son aún en secreto? Solo uno. Solo uno? solo tocamos uno. Sí, sí. Y no tocaremos más, me imagino, porque hasta que no salga el disco no creo que O sea, secreto. Más. Eso es. <risa> bueno, secreto. Que el que quiera venir la sala tiene las puertas abiertas. <risa> <Vale>. <risa> Y luego pues también lo que quería hacer es un llamamiento a la, a la gente que se pase el sábado, a la Totem, que es una buena oportunidad de el que no nos haya visto, de ir a vernos y, y también de ver a después de todo, que no yo, yo creo que no han venido nunca por aquí y es una es una banda que merece la pena ver porque yo al menos que lo sigo uh -huh. es un grupo importante. Eh, ¿Es banda de Zaragoza? Son de Zaragoza, Eso sí, es. sí. Uh -huh. Eh, se me olvida decir, ¿la hora del comienzo del concierto? Eh, a las 11, apertura de puertas. Uh -huh. O sea, o a sea, 11 y media empezaremos. A 11 vosotros. y media empezaremos, más o menos. ¿Y sí, tenéis sí. una horita, hora y cuarto? Una horita tocaremos, sí, sí. ¿Sin oh. pausa? Todo a, tope, a tope, sin parar. <risas> Nosotros no paramos lo justo para decir que hay abur y cuatro insultos o lo que sea. No, pero sí. De, primer, de principio a fin a tope Pues ponemos sábado 20 de octubre Fecha aniversario del disco Vamos a hacerlo más bonito pues Eso es, sí, sí <risa> A partir de las 11 de la noche Que es la apertura de puertas 11 y media eso En es. escena Insomnio Crónico Presentando el disco Eso es Pues Julen, eh, muchas gracias por haber venido Zuri, muchas gracias el a ti El sábado nos vemos Vale En la sala Totten En la eso, Big F Star, mejor dicho es. sí es Y sí. nada Y a ver qué tal sale... Los conciertos que tenéis en el estado Nos sí. pegaréis un toque para decirnos Dónde y cuándo van a ser esos conciertos Sin ninguna duda creciremos y muchas gracias Por invitarnos Venga, gracias a ti venga amor.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 poquito a poquito, poquito llegando a las eh, 11 de la noche o las nueve de la noche si nos escuchas en fin de semana si nos escuchas en diferido ya sabes que estamos contigo cada jueves eh, compartiendo contigo todo lo relacionado con la música local con la música que se realiza en eusscalería entre las nubes y las 11 de la noche y el sábado y el domingo en redifusión en repetición de siete a nueve Hoy hemos tenido un programa, como has podido comprobar, completo. Hemos escuchado a antón a Sarkor y a Lejotican. Hemos hablado con Rafa, cantante vocalista de Uka Bill. Hemos hablado con el eh, guitarrista de la formación Insomnio Crónico Yulen. Este sábado, ya sabes, a partir de las once y media de la noche, presentándose su álbum... ...en la Sala Big Star de la Sala Totem. Y os hemos dado un repaso al Nafarrón es de este domingo... ...que crucemos los dedos... ...ojalá no llueva... ...y podamos disfrutar de las muchas actividades que tenemos en Cizur Menor... ...bajo lema Coloury It's de la Icastola San Fermín... ...para disfrutar de esas actividades y de esos conciertos... Volvemos el próximo jueves. Ahora te quedas, si nos escuchas en jueves, con Caiso Berriozar, la repetición de ese magazine que ha comenzado este mismo lunes y en el cual hay un montón de contenido variado para que tú lo disfrutes. Y si nos escuchas en fin de semana, te quedas con la repetición del programa Irachor en Chocoa y te quedas con la música de Emendicat no del álbum sino he escuchado en internet una versión de uno de los temas más concretamente del tema el tema Ichazoko Hola, tuek un tema que sacaron en su día eh, la formación Emendicat eh, y que ahora está una versión bastante interesante, un poquito más, digámoslo así, cañera. Si no escucha, con ellos nos vamos. Es que Ricasco por habernos sintonizado, por haber escuchado Berriozar y Ratia a través del 100.8 de la FM o a través de internet en guskiplaza.net o a través del blog del programa musicaenchun.blogspot. .com. Nos volvemos a escuchar el próximo jueves. Hasta entonces, a pasarlo bien y a disfrutar este domingo en el Onies.